Vamos a hablar con la Intendenta de Santa Isabel, Marta Paturlane. Eh, Marta, Pablo Cucharini te saluda. ¿Cómo andás? Buen día. Buenos días, buenos días. Buenos días a vos y buenos días a la audiencia de FM Car Kermes. Bien. Eh, Marta, a ver, contanos eh, a la audiencia. Eh, ¿Qué es esto de que han presentado una denuncia contra tu viceintendente y también director sí. de la Escuela 99, Guillermo Farana? A ver. Sí. Eh, mira, la... Esto termina con una reunión bastante caliente en la esfera, así, entre comillas, mm. el viernes, eh, perdón, el miércoles de la semana pasada, y que estábamos haciendo una rueda de conocimientos este, por los servicios de Internet, porque en Santa Isabel tenemos el servicio de Internet muy mal, muy malo, mm. entonces había varias propuestas, este, dos o tres, va y el miércoles se se evaluaba la última, que eran un muchacho local. Sí. Y bueno, eh, de buenas a primeras, Farana se levanta muy este, furioso, no enojado, como desorbitado su, su mirada, eh, transpirado, sus pelos revueltos, de mal modo, y apuntándonos a todo el mundo alrededor de una mesa grande que estábamos, yo estaba muy cerca de él, en un momento pensé que me daba, me daba una cachetada, porque la verdad que nadie decía nada, porque todo el mundo estaba escuchando, además de, de, de alzar la voz y después manifestar lo que manifestó delante de personas que no tenían nada que ver con nuestro equipo. Este, bueno, yo miraba, to, miraba atónitamente porque no sabía de lo que se estaba tratando, y ahí nomás dijo que él no pertenecía más a la gestión de Marta Paturlane, y bueno, y que realmente no había gente de la campaña trabajando en ese momento, que no los veía, este, solo había gente que traía enemigos al, a la, um, al equipo, y la apuntó a la señora Zulema Ordienco, que es la encargada de, del área de agronomía municipal. Bueno, y ahí entonces la señora lo, lo, le dice a ver quiénes eran los enemigos que traía, Y contesta él que solamente Marta Patulana los tiene que decir, pero mal, mal, desencajado mal, diciendo de que este, nosotros habíamos llevado una resolución al Consejo porque hay gente jubilada de la gestión anterior, jubilados, jubilados y, y pensionados que tienen dos o tres sueldos, en algunos, algunos tienen la jubilación sola, pero con dos sueldos porque estaban en planta permanente de la municipalidad jubilados nacionales, eh, no, no provinciales, jubilados nacionales, y bueno, ahí en ese momento dice que, bueno, que la actividad de la municipalidad se corta por lo más delgado, que cómo van a sacar los, los jubilados, y eso era previo a yo antes haberle hablado, haberle dicho, mirá, Guillermo, este, te vamos a mandar una resolución, porque desde hace mucho tiempo, y la comunidad observa de que jubilados y pensionados en planta permanente... ¿Te imaginas que no es lo correcto? No lo ampara la ley tampoco. Claro. Bueno, y eso completó porque eh, eh, todas las mujeres terminaron llorando. Yo me comunico ahí con la Secretaría de la Mujer que lo debo reconocer. La verdad que nos acompañó al otro día a las nueve y media de la mañana estaban acá las chicas. Uh -huh. este, terminaron llorando porque la este, mayoría son mujeres de mi equipo. Y... Bueno, y así también la unidad de género de la unidad regional 4 con asiento en 25 de mayo. A mí me trató al otro día, porque mal, yo ahí no, no me quebré, porque bueno, pero sí terminaron llorando todas las mujeres, incluso algunos hombres, este, porque mmm, él busca toda esta, esta este mmm, lío y revuelo que arma de esta situación, porque él eh, quiere estar ubicado en, en el lugar mío. Ah, directamente. Que... Sí, sí, sí, sí, sí, no, eso, eso lo viene pergeneando eh, desde hace mucho tiempo, desde ya nosotros en la campaña, yo ahí en la denuncia lo pongo, porque es un, es una, es un suceso de, de cuestiones violentas, y, y bueno, yo las enumero. Una de estas completó la, la historia, este el miércoles 26 nosotros hacemos la denuncia en fiscalía el, el viernes 27 28 no me acuerdo cuándo era este porque bueno ya ya no tenía yo no, ten, no tenía más paciencia porque busqué por todos los medios de buscar el diálogo de acercar de de, de motivar de motivar una buena una buena relación pero El, el, el, el único objetivo que era era el sillón viste y no es así no es así democráticamente el pueblo no eligió para esto y además una de las cosas que la gente de desarrollo social la gente algunas asistentes sociales psicólogas que habían venido eh, me eh, opinaban de que yo como mujer eh, no debería dejar pasar esto, ¿viste? Claro. Y, y son muchas las cosas, en un momento, fue en febrero, este, donde mm, eh, tuve un caso de una compañera, donde él me la amenaza, porque mm, se comentó de que se le iba a retirar el personal municipal que está trabajando en el colegio, que era un comentario, pero no había una decisión tomada ni nada, ese, mm. o sea, se, se, se sacó mal la metió esta mujer eh, en la oficina de la secretaria tesorera y ahí sintieron los gritos donde están testigos, porque uno de ellos les abrió la puerta y, y le dijo, ¿qué te pasa a vos? Eh, bueno, le dijo otra palabra que no, no, no la voy a decir ahora. Y bueno, salieron mal, desencajados ellos, mal porque a la, a la mujer la corría alrededor de, lo, de un escritorio. Claro. Este, y Así además, que por, por eh... lo que contás no es eh, el único episodio este violento no, no, de Farana no, no, el que ocurrió no. el miércoles hay una no, serie no, de no. hechos una una serie una secuencia uh -huh. eh, que yo la tuve que dar a conocer porque uh -huh. esto ya no es insostenible viste uh -huh. y él eh, siempre uh -huh. lo aduce en que mala gestión eh, pero además de no yo eh, una, una de las cosas que debo dejar claro y que tiene que marcar un, un antecedente acá no es violencia física pero es violencia psicológica institucional, es desde el primer día de, de donde arranca el Consejo, que tampoco abrió extraordinarias en la fecha que le indiqué, eh, es, es insidiosamente, injuriosamente pedidos informes y papeles, y, y nunca, nunca decir, bueno, un proyecto para una inserción laboral eh, para este, que la gente realmente con un financiamiento de afuera o, o internacional, buscándolo, nada, nada de eso, de proyectos de, de bien para la comunidad, solamente insistir, insistir en, en la cuestión administrativa de la municipalidad. Y que él no desconocía, porque él no desconocía, cuando él asume el 10 de diciembre... Él sabía muy bien que nosotros tomábamos una municipalidad en bancarrota, ¿viste? Claro. Pero se agudizó más esta situación. Sí. Entonces, ¿cómo lo voy a dejar pasar? Nosotros vivimos en una comunidad machista, donde hay mujeres que se están mordiendo la lengua por, por, por hablar y tienen miedo, de incluso en el mismo colegio. Eh, hubo, claro, porque esta persona hay... es, es director de la escuela 99. Sí, sí, sí, sí, ah. de la 99. Eh, van a, con, con identidad reservada, van a, van a declarar, porque eh, ellos, ellas te, tienen miedo de perder el trabajo. Eh, eh, hasta él me llegó a decir, ¿cómo no te vas a poner, no vas a poner una cámara de seguridad en tu oficina? No, yo no quiero cámaras. No voy a poner cámara en mi oficina para controlarme por un teléfono, no, yo de ninguna manera lo voy a hacer, ¿viste? Ah, y... y además, cuando tuvo el hecho que fue el 26 de febrero, que hay testigos de eso, eh, yo le digo, vino, vino a los dos días, en ese, ese día vino a hablar conmigo con la, la, la mujer esta, pero a los dos o tres días él vino a pedir perdón, porque de todas estas cuestiones, él dice, yo no le pego a ninguna mujer, Sí, no le pega a ninguna mujer, claro, físico. No, pero bien. el resto también es gran violencia, sí. ¿viste? Lo es lo, eh, lo que dijeron las chicas de la Secretaría de la Mujer y la Unidad Regional 4, la Unidad de Género. Sí. Eh, yo le dije, mira, no tuve, no tengo y ni voy a tener violentos en mi vida. Le digo, estuviste pésimo, no estuviste mal, estuviste pésimo, Guillermo. Entonces, eh, yo te digo una cosa. Yo soy una mujer que tengo una profesión ...desarrollada entre hombres... ...porque soy veterinaria... ...además... Eh, ...trabajé rodeada de hombres... ...porque eh, tengo... ...trabajé en el Ministerio de la Producción... ...el cual yo soy jubilada con ese cargo... ...y dos cargos en educación... ...y nunca, nunca tuve un inconveniente... ...con los muchachos... ...con los hombres, nunca... ...y que a esta altura de mi vida... ...este hombre eh, quiera manejar la situación... ...así como patrón de estancia... Y como un machirulo eh, que, que eh, se las cree ganada todas, no, no, de ninguna manera, no la puedo dejar pasar, porque acá es una comunidad machista, entonces yo soy cómplice de una situación así, en la cual él tiene, no, no, no, no reflexionaba, no reflexionaba. El, el, el violento no reflexiona, este, no me acuerdo cómo Pablo, es el nombre, pero Pablo. Pablo. Pablo. Eh, sí, tenés toda la razón eh, en las palabras que estás diciendo, Marta. Eh, te hago una consulta. Eh, sí. ¿puede, ¿Puede llegar a accionar desde el Consejo Deliberante eh, con alguna alianza este, farana? No, no lo sé, no lo sé. ¿Para no lo tratar sé. de sacarte pero no cargo? no y No, justamente él cuando dice renuncia, eh, renuncia a a la gestión de Marta Patulán, él, él, él llega ahí por el frejupa, mm. por el frejupa, pero abiertamente está trabajando con la gente de, de Cambiemos. Claro. Mm. Eh, eh, y además, este, eh, eh, eh, yo debo reconocer, sí, es el, la persona que, que yo elegí en la fórmula, pero fue un diablo este, vestido de corderito. Este, no, después, con el correr del tiempo, de los días, uno se, se fue dando cuenta quién es Guillermo Farana, ¿viste? Marta, hiciste la denuncia en la Fiscalía. Sí, sí, sí, mm. sí, sí. en Fiscalía y también eh, me pidió el, una copia el Ministro de Educación, ¿sí? Uh -huh. Donde yo se la presento por una nota, ¿sí? Estuve hablando con Pablo, que estaba sorprendido, sorprendido de esto, y bueno, en todos los lugares, yo estuve en Santa Rosa tres días y en todos los lugares donde yo manifesté esto, eh, estaban medios eh, absortos, desorientados, porque bueno, si bien él en los medios viene diciendo de que la situación administrativa, no, el quiebre fue por esto, el quiebre se terminó, yo hice todo lo posible por subsanar esta cuestión y, y, y que realmente sea llevadera, pero no, me di cuenta que los violentos no hay cuestiones llevaderas que nada, no admiten nada, nada. Y más Con este hombre que tiene el objetivo de sentarse en, en el sillón de la municipalidad. Y que, que están muy equivocados. Suponete de que yo tuviera algún inconveniente judicial, que no los tengo, no los tengo. Yo soy, yo soy una mujer muy transparente, ¿viste? Y se sabe, saben lo, las autoridades que yo no me voy a llevar 50 centavos a mi casa. Eso lo, eso lo tienen bien claro conmigo, ¿viste? Entonces, eh, eh, el objetivo es ese, y si hubiera, hubiera sido así una cuestión judicial, interviene la provincia, claro. ni ellos se van a sentar ni nada, eh, eh, es así de clarito, pero bueno, él está de, de alianza con Cambiemos, ¿viste? Claro. Eh... Eh, realmente una, una situación muy fea, muy fea, muy fea, Pero bueno, esta, yo, yo la tuve que dar a la luz, sea Está como bien. sea. Está no, muy no, bien lo que no. hiciste, Marta. Eh, ojalá se sumen este, más víctimas eh, de esta no, persona. No, sí, ¿Mm? sí, sí, sí. Que se animen, eh, va a ser difícil porque, como decías vos, eh, vivimos en una sociedad muy machista. Y me, sí, imagino, no, me quizás, imagino más también Santa Rosa. Santa Isabel. Mejor, sí, ¿Mm? eh, justamente, la comunidad es así, ¿viste? ¿Mm? Eh, y venimos de, de, de, de, de, de situaciones monolíticas en la gestión y, por ejemplo, a mi gestión eh, es la primera vez que entran los gremios a la oficina de la municipalidad. Sí. Nunca entraron los gremios, por ejemplo. Sí. Yo soy jubilada y estoy afiliada a UPCN de toda mi vida. Sí. Y bueno, y ellos mismos me decían, eh, yo tengo un diálogo abierto con, con el personal, con todo, la, todo lo que quiera manifestarse, ¿viste?, eh, los sueldos se han pagado en tiempo y forma, debo reconocer, el gobierno de la provincia nos ha ayudado y nos sigue ayudando, porque era una municipalidad que, que era totalmente un desbaste 100%, ¿viste? Y eso Farana lo sabía muy bien, y él mezcló las situaciones de la imposición personal de él con todo esto, ¿viste? O sea que el objetivo es claro y puntual, es claro y puntual esto. Eh, una cosa enmascara a la otra, ¿viste? Uh -huh. Pero la realidad es la que yo cuento, ¿viste? Claro. Eh, bien, Marta, eh, no sé si querés agregar algo, si no... No, este, no, muchas no, gracias, yo, gracias, gracias por, por la oportunidad esta y, y hacer reflexionar que no solamente la violencia es física, uh -huh. sino es psicológica, simbólica, institucional, y eso, eso mata, ¿viste? Eso, si no lo sacás, es una gran mochila que te llevas vos en la espalda Y, y todo el mundo debería reflexionar en cuanto a esto, ¿viste? Eh, por eso lo doy a la luz. Eh, sea como sea, pero bueno, yo me quedo tranquila que esto es, esto es transparencia, ¿viste? Bien, Marta, eh, que tenga buen día. Muchas gracias. Buenos días a ustedes, gracias, eh, buenos días. Eh, la intendenta de Santa Isabel, Marta Paturlane, eh, eh, contándonos que denunció al viceintendente... Y...